Recibimos a Mauro Monteiro en la segunda mañana informativa. ¿Cómo andas, Maurito? Aquí estoy, Cintia. Buen día para vos, para Juan y para todo el equipo y la audiencia. ¿Cómo、Ot、andan? Bien, vos otro privilegiado.、Eh, ¿Por qué? Y、sí, ya estuviste comiendo torta frita temprano, hecha por、ah, la m a m á Sí, sí, exactamente.、Ah, bueno. A las、eh, 8 menos 20 recibí un video que me decía:、eh, ¿Venís? Y、Mira. me manda eso. Qué terrible. ¿eh? Qué grande la mamá que hace digo, la torta ¿qué, frita ¿qué temprano. ¿Qué h a c e r ante esto? Claro, es una extorsión. Total. Total. 8 menos 20 t o r t a f r i t a es extorsión. Lo que pensé, dije, bueno,、eh, ¿a dónde la tengo que llevar después? Claro. Porque <risa> habitualmente pasa eso. ¿Qué me va ¿Cuál? a pedir? Sí, sí, claro, pero está muy bien. Porque no pide e sin t e s pagarlo. Por supuesto, así somos las madres. Siempre que vamos a, a pedir algo,、eh, hacemos una entrega. Claro. Claro, muy bien, exactamente. Muy bien. Así bueno. que bueno, ahí estuve comiendo unas tortas fritas de, de, de mi vieja que, que me esperó con unos matecitos calentitos. Hoy más temprano, ya ahora estoy en la calle dando vueltas,、eh, pero con la panza llena. Pero claro, y sequitas le salen la, las tortas、eh, sí, fritas. Sí, hoy salieron secas, <risa> salieron finitas y, y, este, y este, sin, sin azúcar, ¿Viste? bien、salada. saladita. Wow, wow. Bien. Así que nada, son, son la, las, que, las que te comes.、Eh, 10 por lo menos. Porque... Y después te arrepentís. Solo a q u e te c o m i e n 10 por lo menos <risa> después, después te d i s t e cuenta que te podría haber comido 3 o 4.、Bueno, pero、más. esa torta frita a la tarde, ¿vos、uh. la, la abrís y le p o n e s un、eh, mortadela?、Uh. Tremendo. ¿Y una entraña?、Ah. No, pará, pará.、Oh, no, perdón, entrañita, Yo digo mortadela、reta. con mate y torta frita es lo más. Bueno, va, basta, basta que me muero de hambre. ¿Por dónde sí, andas un ahora? Un Por favor.、Ah. Claro, claro. Bueno,、eh, les cuento, en el plan 5000, cerca de las 9 de la mañana,、eh, una, una vivienda、eh, fue alertada por los vecinos, la dueña, en realidad la mamá del dueño de la vivienda, que estaba viendo fuego adentro de, de la casa, sobre la calle Rodríguez al 1736.、Eh, en ese momento llamaron a la policía, a los vecinos y vecinas, hasta que se acercó la mamá del dueño, que no estaba residiendo en el lugar, no había nadie adentro de la casa. Y se incendió un, este, un colchón,、eh, se incendiaron algunos muebles,、eh, donde por lo que decían los bomberos que trabajaron en el lugar, hubo una pérdida de cerca del 40% de las cosas que habían adentro de esa casa. Y nosotros llegamos, después de, de que nos comentaran algunos vecinos la situación, y actuó en el lugar bomberos de la provincia de La Pampa, personal policial y también de la Agencia de Investigación Científica, Y por suerte no había nadie, ni ninguna persona, ni ningún animal dentro de la casa. Y el dueño、eh, trabaja en otro lugar、eh, de, la, de la ciudad de Santa Rosa, se ausenta por varios días. Y la madre este, se dio cuenta que cuando llegó, más allá de que no pudo entrar a la casa porque estaban haciendo las pericias respectivas, se dio cuenta que estaba forzado un portón. Y es por eso que、eh, aseguran que el incendio fue intencional. María Elena eh, Geuna eh, habló con nosotros con Radio Carmés y nos contó lo que vio apenas llegó a la casa de su hijo que se estaba incendiando. Mira, me llamaron por teléfono a las 9 de la mañana. Este, acá los vecinos, que ha habido un incendio.、Uh -huh. Estaba viviendo mi hijo.、Eh, lo que pasa es que él está trabajando en n a i c o、uh -huh. y se había ido el lunes a las 7 de la mañana para n a i c o Viene、uh -huh. los viernes. Bien. Y bueno, me llamaron los vecinos. Vengo acá, están los bomberos, no puedo entrar. Este, y bueno, están viendo a ver si fue intencional o qué es lo que pasó. Bien, ¿eso todavía no está determinado? No, todavía no. Están、uh -huh. este, bueno, haciendo las pericias y todo eso. ¿Y le comentaron dónde se inició y sí, cómo se inició? Dicen que en una habitación de atrás, un colchón.、Uh -huh. Yo. Creería que debe ser intencional porque el portón estaba abierto,、claro. cosa que se había cerrado bien.、Uh -huh. Es más, cuando él se fue, yo a la tarde me daba una vuelta por acá a regar y esas cosas y estaba todo bien cerrado. Bien. Y los vecinos me dicen que hoy estaba abierto.、Eh, no había nadie en la casa. No, no, no. no. Tampoco animales, nada. No, nada, nada.、Bien. Ni animales ni gente, nada. Porque、bien. mi h i j o estaba trabajando afuera. Bien,、eh, ¿no la dejan entrar? ¿Por qué razón? Porque están haciendo las pericias. Porque están haciendo las pericias,、uh -huh. por eso. Bien. Así bien. que no sé. habrá afectado no sé no, sé no sabe ni, ni, ni cómo está dentro digamos no no porque no me dejan entrar está bien, está Así bien. Que, bueno, ahí estoy esperando a ver si me dicen algo、bien. bueno i e n b básicamente nos contó eso la, la mamá de, del dueño de la casa después、sí. el comisario o j e d a que está a cargo del cuerpo de bomberos habló con nosotros también y nos contó esta situación están haciendo las pericias por eso es que no la dejaban ingresar Y este, están determinando qué fue lo que inició el, el fuego. Desde la policía no aseguran que sea intencional, están haciendo la pericia y seguramente en unas horas se va a determinar.、Uh -huh. Es una casa del Plan 5000,、eh, la calle Rodríguez. Al 1736, está la casa a mitad de cuadra, y por suerte, más allá de que las llamas fueron、eh, fuertes y fueron altas, y sobre todo durante mucho tiempo, cerca de una hora y pico, no afectó ninguna casa、eh, lindera a esta, a esta casa, es una casa social, una casa de barrio, el barrio Plan 5000, y todos los vecinos estaban en la calle. Eh, un poco asistiendo a esta mujer que estaba un poco nerviosa porque después le tenía que comentar a su hijo todo lo que había pasado. Por suerte, no pasó absolutamente nada con ninguna persona más allá de los daños materiales. Che,、sí, Mauro, vuelvo un cachitito. A ver, si la familia sospecha que fue intencional, ¿sospechan de alguien? Claro, bueno, eso es lo que no quiso decirnos en la entrevista, pero sí, ella al venir a regar todos los días veía que había gente que no era de la cuadra. Dando vueltas por la casa,、eh, por, digo, por la calle,、eh, y mirando hacia la casa, que seguramente ya sabrían que esa casa estaba deshabitada o que por varios días no había nadie en la casa. Claro, pero、Así、incendiarla, que, digo,、sí. bueno, en todo caso uno piensa lo van a afanar.、No. Claro, pero bueno, puede pasar bueno, de todo. El tema bien, es que.、Sí. No tienen ningún elemento para ir a hacer una denuncia.、Claro. Cámara s、sí. por ahí no hay, Mauro, ¿no? No, no, porque es una. Des, des, démonos una idea que es una calle este, de tierra que está muy cercana al, al Hospital Evita, a unas tres cuadras,、uh -huh. eh, y la única, las únicas calles asfaltadas son la calle. Este, La calle principal, que es la calle San Luis, una de las calles, la calle este,、eh, Unanue y la otra que es la calle del, del Hospital Evita. O sea, son calles、eh, que circulan mucho más que las calles de los costados del barrio, que habitualmente son de tierra porque no circula ni el colectivo ni tiene n una circulación importante. Y es por eso que. Eh, los vecinos y las vecinas habitualmente están más atentos a las personas y las personas que rondan el lugar son de la cuadra o no. Y es claro, por eso que、claro. esa, esta mujer había visto que habían rondado algunas personas en moto y después sucede esto, entonces empezaron a atar algunos cabos. Posiblemente después que vean lo que pasó, hagan una denuncia en la policía para que se inicie una investigación. Bien, Maurito, bueno, perfecto. Cuando quieras,、eh, volvemos a recuperarte. Cómo no. Hasta luego. Abrazo.